Plataforma Informativa. Muy buenos días, hoy en Plataforma. Organizaciones mexicanas se suman a la presión para que Estados Unidos otorgue TPS a indocumentados que desempeñen trabajos esenciales. Donald Trump asegura que viene un espectacular paquete de estímulos económicos. Condado Jefferson evalúa imponer el uso obligatorio de cubrebocas. ¿Amplían la búsqueda de niña de 12 años que desaparece en Gasden? ¿Podrían pedir la pena de muerte contra policía que mata afroamericano en Atlanta? ¿Hospitalizan al presidente de Honduras por COVID-19? ¿Corte de apelaciones falla en contra de la regla de carga pública en Illinois? ¿Matan a seis soldados colombianos en operativo contra disidentes de las FARC? Y en deportes, hoy deben dar de alta al legendario Benjamín Galindo. Todo esto y mucho más aquí, en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. ¡Comenzamos! Rivera Communications y HNS Media presentan El otro nivel de la noticia, Plataforma Informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene Plataforma. tiene Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán. Entra, entra escucha, despierta. En Plataforma Informativa. Bienvenidos. Traído por Solano Law Firm, Abogados de Inmigración, Economy Tax. Esta temporada de impuestos haz tu declaración con Economy Tax. Y Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Plataforma Informativa. Plataforma Informativa. Con Gerardo Guzmán. Muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana, con información local, regional, nacional e internacional. Quiero agradecer el apoyo técnico de Francisco Quintanilla. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es jueves 18 de junio del 2020. Tenemos una temperatura que oscila en los 63 grados Fahrenheit. En unos minutos más conoceremos cómo estará el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto de la semana. Nos subimos a la plataforma de este jueves con las estrategias para convencer a Donald Trump de que otorgue el TPS, el estatus de protección temporal, a trabajadores esenciales indocumentados. Y es que defensores de los derechos de los inmigrantes encontraron en la actual pandemia un fuerte argumento para pedirle al presidente... un giro total en su política migratoria y que evalúe otorgar el estatus de protección a estos trabajadores que desempeñan labores esenciales en estos momentos de crisis. Jorge Eduardo García nos informa. La iniciativa ha ido tomando fuerza y sumando apoyos de más de 200 organizaciones a nivel nacional que están convencidas de que es hora de que la Casa Blanca reconozca el aporte de estos inmigrantes que trabajan en la industria alimenticia y en limpieza, entre otras. Organizaciones de los estados de Nayarit, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla hacen también parte de la coalición. Parte de la estrategia llevó a un grupo de activistas a buscar el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que enviaron una carta por medio del Consulado General de Los Ángeles. Al respecto, Juan José Gutiérrez, presidente de Vamos Unidos USA, aseguró que el apoyo de López Obrador ayudaría a crear un ambiente de confianza en el gobierno de Trump ya que el TPS es una decisión ejecutiva. Asimismo, los activistas enviaron un documento a Donald Trump con la propuesta que cobijaría a unos 3 millones de trabajadores sin papeles. El pedido detalla que el amparo migratorio debería otorgarse a estos obreros esenciales, por lo menos, para un periodo de tres años. Les informó Jorge Eduardo García. Gracias, Jorge. Los activistas también hicieron referencia al gobierno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que este martes se mostró dispuesto a conceder la nacionalidad canadiense a miles de trabajadores temporales, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, que acuden cada año al país del norte a laborar en el campo. Trudeau se pronunció de esa manera después de que dos trabajadores agrícolas mexicanos murieron Tras contraer COVID-19 y de que cientos de trabajadores temporales resultaron infectados con la enfermedad en los cultivos donde laboran. Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo esta semana durante una entrevista que la administración está considerando un estímulo espectacular de fase 4 para este verano posterior al inicio de la pandemia del coronavirus. El mandatario también piensa que pronto habrá una vacuna y un tratamiento terapéutico, aunque los expertos no se muestran tan optimistas. Supuestamente el próximo paquete de estímulos podría incluir al menos 2 billones de dólares que se centrarán especialmente en recuperar los empleos en fábricas. Esto también lo informó la revista Forbes. Se espera que la política de comprar estadounidense, contratar estadounidense, sea el foco principal de dicha medida federal. La citada revista apunta que la cuarta fase de estímulo del gobierno podría también incluir incentivos para viajes nacionales. Trump ya ha hablado del crédito fiscal que explora el gobierno para recompensar con hasta 4 mil dólares a quienes viajen por el interior del país. Con este estímulo se estaría cubriendo, por ejemplo, boletos de avión o de transporte, la reserva de alojamiento y hasta comidas en restaurantes. Todo para estimular el turismo interno. Plataforma informativa. Tenemos el pronóstico del tiempo para hoy y para los próximos días. Este jueves 18 de junio estará mayormente nublado, con temperaturas de 85 grados Fahrenheit en las máximas y 67 grados en las mínimas, 20% de probabilidad de lluvia, 55% de humedad. El viernes estará mayormente nublado, las temperaturas máximas serán de 88 grados Fahrenheit y las mínimas de 68, 10% de probabilidad de lluvia, 54% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Jani Rodríguez. Gracias, Gianni. Noticia de Último Minuto. La policía de Gasden pide ayuda de la comunidad para localizar a una joven de 12 años de edad identificada como Kelly Sagastume. Sagastume salió de su casa en la Forest Avenue este martes 16 de junio y no se le ha visto desde entonces. Ella traía unos pantalones de mezclilla azules y una banda para el pelo Nike Nike. Si usted la ve, por favor, debe contactar de inmediato a la policía de Gasden al 256-549-4500, 256-549-4500. Kelly Sagastume es de características hispanas y asiáticas, es de contextura mediana, tiene el cabello negro liso y a su vez también es de tez morena clara, ojos rasgados. Veamos qué pasa con el coronavirus aquí en Alabama. El Departamento de Salud Pública confirmó que ya 784 personas han fallecido por COVID-19 en el estado. Se investigan otras seis muertes sospechosas. También la autoridad reporta 26,914 casos acumulados de coronavirus y se investigan 400 casos probables. Se presume que cerca de 16,000 personas se han recuperado de la enfermedad. El Estado reporta 2,352 personas hospitalizadas desde el 13 de marzo por COVID-19. En el caso de los hispanos, pues ya somos más de 2.700 los que han resultado infectados por esta pandemia y se mantiene la cifra de muertos en 18. 18 latinos han perdido la vida por el coronavirus. Debido a que siguen subiendo los casos y también los hospitalizados en el condado Jefferson, el principal doctor encargado de la salud pública en el condado informó que está considerando de manera muy seria ...implementar una orden de utilizar el cubrebocas en todo el condado. Y es que oficiales de la salud aquí en Jefferson confirmaron que este miércoles las hospitalizaciones alcanzaron una marca que pone en niveles críticos la capacidad hospitalaria... 130 pacientes en estos momentos están recibiendo cuidados intensivos en nuestra región, en el condado Jefferson. El doctor McWilson por eso informó que ya está hablando con líderes del gobierno del condado para evaluar si se impone la orden de utilizar cubrebocas en todo el condado. En noticias regionales, las autoridades de Georgia presentaron ayer cargos de homicidio contra el oficial de policía que mató al joven afroamericano Rashad Brooks en el estacionamiento del Wendy's que está ya en Atlanta, Georgia, el pasado fin de semana en un caso que ha intensificado la ola de indignación por la brutalidad policial en Estados Unidos. El fiscal de Fulton anunció que podrían buscar la pena de muerte contra el policía. Garrett Rolf, un agente blanco de 27 años, fue acusado de 11 cargos en total y, de ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte, según anunció el fiscal del condado de Fulton en una rueda de prensa. El fiscal sostuvo además que el afroamericano nunca representó una amenaza para los dos oficiales de policía que intentaban detenerlo en las afueras del restaurante. Tras dispararle dos veces por la espalda, el oficial pateó a Brooks una vez que estaba en el suelo y no solicitó atención médica como establece los reglamentos oficiales. Devin Brosnan, el otro agente que estaba con Rolf, fue acusado de asalto agravado, pero accedió a testificar contra su compañero. El caso ha avivado las tensiones en el país por brutalidad policial y desatado una ola de protestas que se saldaron con la dimisión de la jefa de policía de Atlanta. En más noticias locales, un joven de 19 años de edad recibió cargos por disparar y matar a un hombre de 42 años de edad que fue encontrado sin vida a principios de este mes en una casa de Fairfield. Carterios Garcel Diz, originario de Birmingham, recibió cargos de homicidio por matar el 1 de junio a Kencásico Bryan. La víctima fue encontrada con un impacto de bala que le quitó la vida dentro de su casa y su malibú, Chevrolet Malibú color gris modelo 2018, había desaparecido. Investigadores del Sherry del condado Jefferson encontraron después el vehículo robado en el área de isley Evidencia descubierta dentro del vehículo llevó a los detectives hasta Carterius Garceldis. Lo interrogan y es ahí cuando este muchacho... acepta que conoció a Kencásico a través de una aplicación, a través de una red social que está hecha para conocer parejas. Así es como los dos acuerdan encontrarse, verse en la casa del señor. Una vez en la casa del señor Brian, empieza una discusión y es ahí cuando Carterius Garcel le dispara y mata a este señor, le quita la cartera y huye en el vehículo de Kencásico. Esta semana el joven de 19 años de edad fue procesado en la cárcel condado Jefferson, recibió cargos de homicidio y robo, permanece en la cárcel con una fianza de 110 mil dólares. También un hombre que era buscado como persona de interés por un asesinato que ocurrió en Birmingham ahora recibe cargos de homicidio. Otto Alexander Smith de 24 años de edad recibió los cargos. por matar a Robert Lee Prowell de 22 años de edad la víctima fue descubierta el 4 de junio alrededor de las 2.30 de la madrugada en la carretera muy cerca de la avenida Lom ahí por la avenida McMillan y fueron a las autoridades de la estación de policía del oeste quienes acudieron a la cuadra 800 de la sexta de la calle sexta porque supuestamente recibieron llamadas de que había una persona herida de bala. Rodeando la zona, encontraron en la avenida Lom y también en la McMillan a este individuo. Lo llevaron al hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham con múltiples heridas de bala, pero fue declarado muerto momentos después. La semana pasada, la policía de Birmingham dio a conocer imágenes de un hombre y una mujer que eran considerados como personas de interés, pero después descubrieron de que este individuo Había participado en el asesinato, por eso ahora que lo arrestaron le dictaron cargos de homicidio. La mujer no recibió cargos, no tuvo nada que ver con el incidente. Alexander Smith fue procesado en la cárcel condado Jefferson y permanece en prisión sin derecho a fianza. También un ex residente de Muscle Shoals pues se perdió, perdió en la corte y el juez le ordenó que debe pagar 755 mil dólares en penalidades. por unas transacciones fraudulentas en donde hizo que muchos de sus clientes pagaran miles de dólares para supuestamente hacer compras de electrónicos, joyería y otros artículos. Fue la Corte Federal del Norte de Alabama quien emitió la orden de pago esta semana contra Aaron Butler por violaciones precisamente a las leyes de intercambio de venta de transacciones con ciertos artículos de valor. Y es que supuestamente Aaron Butler utilizó su compañía conocida como Negus Capital para vender servicios de inversiones en joyas y compras también de importación para otorgar electrónicos y también ciertas tarjetas de inversión, tarjetas de crédito. La corte determinó que este sujeto entre el 16 de marzo de 2017 hasta febrero de 2018 aceptó de 70 clientes más de 300 mil dólares para que se invirtieran en estas transacciones pero realmente nunca se hicieron estas operaciones lo cual se convirtió en un fraude para las personas que ven que le ven entregado ese dinero los clientes llegaron a depositar cantidades entre 500 y hasta 5 mil dólares Para que efectivamente se generara esta bolsa con la cual este individuo había prometido hacer distintas transacciones de inversión en joyas, en electrónicos y que se moviera este dinero para generar ganancias. Pero todo fue un verdadero fraude. Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Tenemos más información, pero también tengo los teléfonos de los fumigadores de plagas, porque hoy más que nunca tienes que proteger a tu hogar, a tu familia, de chinches, garrapatas, pulgas, ratones, cucarachas, reptiles. No esperes más. Marca al 205-830-3194. 205-830-3194. Cada año, cada temporada de calor, es cuando debes fumigar tu propiedad. Es cuando debes prevenir que no se acerquen estos insectos que pululan en esta temporada del año. Para eso están los fumigadores de plagas, 205-830-3194, 205-830-3194, no hay contratos de por medio, cotizaciones sin compromiso, hablan en español, servicio garantizado, 205-830-3194, 205-830-3194, los fumigadores de plagas, si llamas en este instante, que estoy seguro que lo vas a hacer, Dejas tu mensaje porque dices que quieres seguir escuchando las noticias. Dejas un mensaje y le dices, mira, es que apúntame, yo quiero el servicio. Si llamas en este momento, dices que lo escuchaste aquí en la radio, te van a respetar el 20% de descuento en cualquier servicio de fumigación. ¡20% de descuento! Ahorita no estamos para gastar en cualquier cosa y para tirar el dinero. Si vamos a invertir en la seguridad, en la salud de nuestra familia, que sea con profesionales, con empresas confiables como son los fumigadores de plagas 205-830-3194 205-830-3194 20% de descuento pero tienes que llamar ahora y olvídate de los insectos con los fumigadores de plagas 205-830-3194 Y esta semana, la Comisión de Servicios Públicos de Alabama votó a favor de la propuesta de expansión de infraestructura de Alabama Power. Una propuesta que es bastante grande, histórica para algunos, porque incluye una inversión de más de mil millones de dólares. Entre este proyecto de expansión está la ampliación de unas instalaciones donde generan electricidad a base de gas natural. El problema es de que esta inversión, esta autorización de ampliación y de construcción de infraestructura va a generar un aumento en las facturas de la luz y posiblemente del gas para los clientes de Alabama Power. Este proyecto y... El trámite para que se le autorice la Comisión de Servicios Públicos lleva por más de un año. Y dice a Alabama Power que gracias a esta eh, ampliación pues se va a añadir la creación de energía de 2.200 megawatts. Así se va a sumar a la capacidad de electricidad del sistema que actualmente mantiene Alabama Power, lo cual va a prevenir la existencia de apagones cuando vengan eh, eh, heladas o fuertes lluvias, etcétera, Cuestiones climáticas que podrían provocar algún apagón masivo. Con esta ampliación, con estas mejoras, van a generar más electricidad, van a tener mayor protección y mayor confiabilidad de que no se va a caer la luz. Sin embargo, en las discusiones en las audiencias pues, para autorizar este proyecto, pues, también participaron personas en contra, que sobre todo eran ambientalistas, y mencionaron que esta expansión no es necesaria, es sumamente costosa y sumamente dañina para el medio ambiente. Están condenando la decisión de la comisión porque dicen no hace falta ahorita. Alabama Power afortunadamente tiene un récord de que nunca ha habido apagones masivos. De hecho, el último apagón masivo por problemas estructurales o de infraestructura pues data de los setentas Desde los 70's no había un problema de luz por problema de electricidad, de abastecimiento de la energía eléctrica. Desde ese entonces... Y la otra queja es de que se comprobó que con esta ampliación, con esta inversión de más de mil millones de dólares, Alabama Power va a incrementar el costo de la luz. Y esto se va a ver reflejado en los recibos. Va a ser primero un aumento del 2% para el 2024, para pagar, para cubrir el costo de la inversión. ¿Y nosotros por qué tenemos que pagar por eso? Y se espera que también haya otro posible Incremento en los años subsecuentes. Pero lo que están justificando es: bueno, vas a pagar un aumento del 2% en los 2024, pero se te olvida que nosotros te bajamos las facturas en 3% este año en enero. Porque se acordarán que también lo anunciamos de que Alabama Power tuvo una un superávit, un exceso de ingresos y también de energía, de producción de energía. Y por lo tanto, iba a haber un descuento del 3% en los recibos de la luz a partir de enero. Dicen, bueno, pues te bajamos, pero ahora te lo vamos a subir en 2024. tú a saber. Establece contacto. Súbete a la plataforma. Es el WhatsApp de Plataforma. 205-259-8248 Es el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 205-259-8248 Súbete a la plataforma Sé parte de esta comunidad Marcando el WhatsApp 205-259-8248 Hoy vamos a abordar En unos minutos más el tema de los cheques de estímulo económico, esta nueva ronda de posibles cheques que van a llegar, de nuestros reportes de impuestos también, cómo pueden influir en que podamos acceder o calificar a estos paquetes, de eso estaremos platicando más adelante, pero mientras tanto ya está Marcelo Canto con los deportes aquí en Plataforma. Plataforma Deportiva Gerardo, muy buenos días. Es un placer saludarte en esta plataforma deportiva. Se espera que hoy, en cuestión de horas, sea dado de alta del hospital donde se encuentra desde hace un par de semanas Benjamín Galindo, el maestro quien sufrió un derrame cerebral eh, hace algunas semanas y que realmente puso en riesgo su vida, pero ha salido de forma progresiva y a pasos increíblemente agigantados, según los distintos reportes que llegan por parte de su familia que dicen avances considerables en estado de salud, más allá de que habla despacio. habla un tanto pausado, pero lo hace sin mucha dificultad Ya ha presentado muy buena movilidad en brazos y piernas luego de una terapia física que se le ha brindado desde este nosocomio, donde lleva pues dos semanas de haber sido ingresado, por lo que los médicos han sido muy cautelosos y muy reservados, pero sería cuestión de horas para que Galindo pueda volver de alta, pueda ser dado de alta. No se sabe cuándo podrá volver a caminar con normalidad eh, y que pueda regresar poco a poco a sus actividades normales, pero pero los avances y las noticias son agigantadas para el exseleccionado nacional. Regreso contigo, Gerardo. Muy buenos días. Gracias, Marcelo. Hay que hacer una pausa, pero al regresar, por neumonía hospitalizan al presidente de Honduras contagiado de COVID-19. Rebasa México las 19 mil muertes por coronavirus. Rescatan a inmigrantes perdidos en la frontera gracias a señales de humo. Y ex gobernador de Coahuila se declara culpable ante las autoridades de Estados Unidos. Todo esto y mucho más a regresar en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa. Regresamos. El nivel para entender la historia, para conocer la noticia, Plataforma Informativa. Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila en los 66 grados Fahrenheit, hay mucha humedad, fresco amanecer. Vamos a más noticias porque permanece en el hospital el presidente de Honduras contagiado con COVID-19, tiene un cuadro de neumonía. Los expertos dicen que mejora ya su condición de salud. Tenemos el reporte. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue internado el miércoles en el Hospital Militar de Tegucigalpa por una neumonía. un día después de anunciar que se había contagiado del nuevo coronavirus. Funcionarios del gobierno informaron que el mandatario presenta algunos infiltrados en los pulmones, pero que su estado de salud en general es bueno. El Señor presidente, está con muy buen ánimo, ha estado haciendo teletrabajo, ha estado haciendo llamadas, eh, consideramos que también merece tener un reposo. Hernández anunció el martes por la noche que el fin de semana sintió malestares que resultaron ser causados por la COVID-19. Su esposa, Ana García, también. también dio positivo, aunque no presentó síntomas. El mandatario de 51 años reconoció que los hospitales que atienden pacientes del coronavirus están colapsados. Honduras es uno de los países de Centroamérica más afectados de la pandemia, con más de 9.000 infectados y más de 300 fallecidos. Algunos expertos consideran que hay un subregistro debido a que solo se hacen 1.000 pruebas diarias en el país. Mientras en México ya rebasan las 19.000 muertes por coronavirus, Gabriela Aguilar nos informa. La Secretaría de Salud reportó 770 nuevas muertes por COVID-19, con lo que suman 19.080 y registró 159.793 casos acumulados, 4.930 más que un día anterior. En conferencia de prensa, José Luis Salomía, director de epidemiología, informó que de ese total 22.209 han resultado positivos en los últimos 14 días. Dijo que 441.670 personas han sido estudiadas, de los cuales 220 22.801 resultaron negativas. Asimismo, explicó que existen 1.847 defunciones sospechosas. Respecto a la ocupación de camas general, indicó que es del 49% a nivel nacional y 39% de camas con ventilador. Con información desde México, Gabriela Aguilar. Plataforma informativa. Pues vamos a revisar el próximo del tiempo para hoy y para lo que resta de la semana.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 Las temperaturas estarán en los 90 grados Fahrenheit las máximas, 71 grados las mínimas, 10% de probabilidad de lluvia y una humedad del 51%. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez. Gracias, Yanni. Vamos a otras noticias porque el castigo de carga pública para aquellos que intenten regularizar su estatus o buscar la residencia enfrenta un nuevo reto ante los tribunales. Jorge Eduardo García con esta buena noticia. El fallo de la Corte de Apelaciones del séptimo circuito en Chicago ratificó la demanda presentada por el estado de Illinois para impugnar la nueva regla de carga pública del presidente Donald Trump. Según el panel de tres jueces, el Departamento de Seguridad Nacional no tiene derecho de dictaminar qué inmigrante es autosuficiente o no y negarle la residencia permanente. Ahora la Corte de Apelaciones decidió que el condado Cook, donde se sienta Chicago, Tiene el derecho de continuar con la demanda presentada en septiembre de 2019 para frenar la aplicación de esa regla por considerar que es discriminatoria. En el dictamen se detalla que el condado estableció su derecho a realizar la demanda y la Corte Federal de Distrito, que otorgó un amparo en su momento para evitar la aplicación de la medida, no abusó en su discreción al hacerlo. En la querella se comprueba que la primera reacción de los inmigrantes con hijos ciudadanos fue renunciar a los beneficios casi en masa por miedo a ser deportados. De hecho, el panel dictaminó que la aplicación de las nuevas disposiciones tiene numerosas fallas serias, incluyendo consecuencias colaterales predecibles para los gobiernos estatales y locales. Les informó Jorge Eduardo García. Gracias, Jorge. Como saben ustedes, en la nueva regla se establece que aquellos que reciben beneficios públicos como cupones de alimentos, atención médica gratuita, subsidios, ayuda en efectivo... se les debe negar la llamada tarjeta verde por ser considerados una carga pública. Pero en las demandas, en las denuncias, se argumenta que esta norma hace que los inmigrantes, incluyendo los que no son cubiertos por las nuevas disposiciones, se den de baja o eviten inscribirse en los programas de cobertura de salud, tanto federales como estatales. Esto ha provocado además una reducción de las tasas de cobertura de medicina preventiva y hace que los inmigrantes busquen atención de emergencia en los sistemas de hospitales en los condados. Por ejemplo, en el condado Cook ha debido enfrentar aumentos significativos en sus costos debido a esta atención de emergencia. Por lo menos otros 20 estados, entre los que se cuentan California, Nueva York, Vermont, Connecticut, Pensilvania y Oregón, además de ciertas ciudades y condados, han acudido a las cortes para intentar detener la aplicación de esta polémica regla conocida como de carga pública. Si tú tienes dudas sobre esta medida, sobre lo que se discute en las cortes, sobre las políticas migratorias que aún, afortunadamente, están beneficiando. A migrantes debes llamar a los abogados de migración de Solano lo firma al 1 888 960 9416 16 1 888 960 94 -16. son los abogados de migración de Solano lo Firm con oficinas en estados del sureste como Georgia, Alabama, Florida, Tennessee y Luisiana. Pero tienes que marcar. 1-888-960-9416 1-888-960-9416 son los abogados de migración de Solano lo firma. En más noticias migratorias, en seis diferentes incidentes registrados la semana pasada, agentes de la patrulla fronteriza rescataron a 16 inmigrantes indocumentados en riesgo de morir por deshidratación, lo de que fueron abatidos por el intenso calor y se perdieran al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. 10 de los indocumentados fueron localizados en la zona fronteriza de Arizona por agentes de la Unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas y por elementos de la Guardia Nacional que sobrevolaron el vasto territorio del desierto, donde, la semana pasada, las temperaturas alcanzaron los 112 grados Fahrenheit, es decir 44 centígrados En cuatro de los rescates, los inmigrantes fueron localizados desde el aire gracias a las señales de humo que hicieron estos indocumentados al prender pequeñas fogatas luego de llamar con sus teléfonos celulares al 911 para pedir ayuda En otras noticias, matan a seis soldados en operación contra disidentes de las FARC en Colombia. Seis hombres entregados al servicio de la patria fallecieron enfrentando el narcotráfico. Tenemos el reporte. seis soldados colombianos murieron y otros ocho resultaron heridos la madrugada del miércoles durante un operativo contra rebeldes de las FARC que se apartaron del Acuerdo de Paz. Los uniformados realizaban una operación contra un cabecilla conocido como Álvaro Boyaco, en una zona rural del municipio de La Macarena, en el departamento céntrico del Meta. Los militares que resultaron heridos fueron atendidos y evacuados hacia la ciudad de Florencia, en el departamento vecino de Caquetá. El gobierno colombiano aseguró que reforzará sus contra los grupos criminales que operan en la zona. El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la ex guerrilla FARC desmovilizó en 2016 a unas 13.000 personas, pero algunos grupos disidentes se apartaron del pacto. Esas organizaciones, que incluyen a unos 2.300 combatientes según autoridades, operan sin un mando unificado y se financian directamente del narcotráfico y la extracción ilegal de minerales. Atención, el ex gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, sustituto de Humberto Moreira Valdés en el periodo más crudo de la violencia por el narcotráfico en ese estado mexicano, y justo cuando detonó el escándalo por la deuda bancaria que rebasó los 35 mil millones de pesos… Este exgobernador se declaró culpable de uno de los tres cargos que autoridades de Estados Unidos le consignaron por presunto lavado de dinero y el envío de 2.7 millones de dólares a las Bermudas durante el 2008. Él también exalcalde de Saltillo estuvo al frente del gobierno del estado de enero a noviembre del 2011 y le tocó concluir el sexenio que cinco años antes inició Humberto Moreira, quien se fue de manera anticipada del cargo para buscar la dirigencia nacional del PRI, lo cual consiguió... meses después. Hay que hacer una pausa, pero al regresar vamos a revisar qué está pasando con estos nuevos paquetes de estímulo económico y por qué es necesario hacer nuestro reporte de impuestos para calificar a nuevas ayudas en medio de la pandemia. Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa. Regresamos. Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán Plataforma Comunitaria Comunitaria Estamos de regreso en Plataforma Informativa y esta mañana tenemos a Jorge Solórzano de Horizonte Latino, esta empresa especializada en reporte de impuestos en lidiar con el IRS Jorge, muchas gracias por tomar la llamada Jorge, pues eh, estamos muy pendientes de la posibilidad de que se dé otra ronda de cheques de estímulo económico. El departamento del Tesoro, el propio Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, ha estado informando de que están conscientes de que la situación está muy mal económicamente y por lo tanto necesitan inyectar, inyectar capitales, inyectar eh, dólares para que se mueva la economía y por lo tanto es muy probable que llegue, se apruebe. otro paquete de estímulo económico, pero un elemento básico, básico para que nosotros podamos calificar o nos tome en cuenta el IRS, es precisamente nuestro reporte de impuestos, Jorge. ¿Podrías recordarnos la importancia de que en estos momentos de temporada de impuestos ampliada hagamos, cumplamos con esta responsabilidad? Ok, eh, siempre es importante reportar los impuestos porque, bueno, en situaciones normales, Uno necesita una declaración de impuestos si no va a, a, a aplicar para un préstamo, si vas a aplicar por papeles migratorios, pero en este momento, porque es el criterio que ha estado usando el gobierno para repartir las ayudas a la vez del coronavirus. No, no, no olvidemos que el primer paquete de ayudas exigía como requisito que las personas se hubiesen hecho su declaración por lo menos del 2018. que estuviera ganando en su declaración de impuestos que se hecho en 2018 y en 2019 que eso fue lo que usaron para como criterio para otorgar, otorgar la, las ayudas la manera en la que uno le había presentado se le había presentado como soltero, como casado si tenía solo seguro social o depende etcétera, etcétera, etcétera es por eso que hay que hacer la declaración de impuestos, porque eso es lo que no, lo que nos van a exigir, que increíblemente todavía hay muchas personas que no lo han hecho, gente que se ha confiado porque como el gobierno movió el plazo de cierre oficial hasta el 15 de julio hasta el 15 de julio, no lo han hecho, y se están esperando el 15 de julio para venir a hacerlo lo malo es que esa decidir a algunos les costó la primer, la ayuda del en, el, en este primer paquete porque el gobierno fijó una fecha de cierre Y después de esa fecha de los que deben hecho su declaración de impuestos se quedaron sin ayuda. Entonces, si ofrecen un nuevo paquete de ayuda, es importante es que no, que todo una mundo haga su declaración para que ni se nadie por fuera. Y afortunadamente contamos con esta temporada ampliada hasta el 15 de julio, lo cual nos da tiempo de... Poder eh, pues poner en orden también nuestra documentación, si nos hace falta algún papel para hacer nuestra declaración, algún recibo, también renovación de ITIN. Pero lo importante es de que también contamos con Horizonte Latino en toda esta serie de trámites, en toda serie de, de estos procesos para cumplir con nuestra obligación, con nuestra responsabilidad de hacer nuestra declaración. Voy a dar los teléfonos de Horizonte Latino para que aclare sus dudas, pero también de una vez inicia el proceso de reporte de impuestos con Horizonte Latino 256-781-4643 256-781-4643 Horizonte Latino ya escucharon, hablan español, están aquí en Alabama y lo mejor le van a dar un trato como usted se merece 256-781-4643 256-781-4643 todo mundo nos pregunta Jorge ¿Cuándo va a llegar este segundo paquete? ¿Qué es lo que debo hacer? Y pues ya ves que muchos se quedaron con ansias del anterior. Por, eh, se reportó con ITIN... O porque pues era matrimonio mixto, o porque nuestros hijos a pesar de que eran ciudadanos el hecho de que yo haya reportado mis impuestos con itin por eso hubo ciertos problemas, aunque pues todavía se está discutiendo en las cortes eh, esta esta imposibilidad se se tiene la esperanza de que en este nuevo paquete de estímulo económico sean un poco más flexibles y ahora sí le toque a todo contribuyente Jorge. Claro, lo que sí yo lo que hay sí que tener presente es algo que siempre digo. Nunca hay que vender la piel antes de matar al oso. Hay que esperar a ver qué es lo que sale del Congreso y cuándo sale. No hay que perder la fe ni la esperanza de que ojalá esta vez eh, sean un poco más flexibles en cuanto a los requisitos. Porque sí, como usted dice, en, este, en, el, en el primer paquete de ayudas se quedaron por fuera las personas... Los declarantes que tienen ITIN, ya sea el cuando uno o, o todos los esposos, todos los declarantes tienen, tienen ITIN. Sin embargo, allí nos ha perdido completamente la esperanza y yo en eso soy optimista. Yo realmente soy de los que creen que, al final de cuentas, las cortes van a condenar al gobierno y van a obligar a pagarle a todas esas personas que dejaron de fuera. que dejaron por fuera solo por tener un itin, les van a obligar a recibir ese dinero, van a obligar al gobierno a dar ese dinero a los contribuyentes que tienen un itin, no por el itin en sí, sino porque muchos de ellos tienen esposos ciudadanos o tienen hijos ciudadanos que fueron discriminados con, con esa con esa con que se llama con esa limitación antojadiza que pusieron ellos es que para castigar a los a los indocumentados. Y es hasta contradictorio, o sea, incluso injusto, como dicen algunos de mis de, de, de mis clientes, o sea, porque los indocumentados son los que tienen, los que cumplen las labores esenciales que se han mantenido abiertas a pesar de la, de la emergencia del coronavirus. Los, los indocumentados, los ilegales, o como quieren llamarlos, son los que han mantenido flota esta economía durante, to durante todo este tiempo de crisis. Mientras que los demás, los que sí tienen papeles, son los que se quedan en casita cuidándose, recibiendo beneficios de desempleo, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, esperemos que esta vez funcione, este si, si lo toman en cuenta, porque si no, de todas maneras, y si no nos toman en cuenta, pues bueno, que al final de cuentas, los jueces, las cortes, nos obligue, nos a incluirlos por principio de justicia. Así será, mi estimado Jorge. Te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos des esta información, que estés aquí con nosotros y seguiremos en contacto. Él es Jorge Solórzano, de Horizonte Latino, aquí en Plataforma. Repito los teléfonos para que usted, por favor, haga sus impuestos. No se quede fuera, no lo deje para después. 256 781 4643 256-781-4643, ponga su documentación en orden, le hace falta un trámite, vaya con Horizonte Latino, 256-781-4643, en esta temporada ampliada de taxes, los aliados están en Horizonte Latino, 256-781-4643. Hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa Regresamos El otro nivel de la noticia Plataforma Informativa Plataforma Deportiva Gerardo, muy buenos días. Es un placer saludarte nuevamente en esta plataforma deportiva de jueves y con las noticias que llegan desde Europa. Y parece que el Chucky Lozano ha sido la noticia para el, el deporte mexicano en los últimos días y continúa aún sin sumar minutos en la cancha. Ayer el Napoli... De manera muy contundente y desde los 11 pasos, dejó atrás el espectáculo de Gianluigi Buffone y de la Juventus de Turín para superar en la Copa de Italia 2020, desde la tanda de penaltis 4 por 2 a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Un empate sin goles en un tiempo regular muy a la italiana, muy ajedrecístico, muy táctico, con espacios reducidos y con pocas propuestas ofensivas. Y más allá de que el partido se extendió más de los 90 minutos y de que ahora, y a partir de la a nivel Europa por la pandemia, la FIFA permitió que los directores técnicos realizaran hasta cinco cambios. Esto poco le importó alegato legato Gennaro Iván Gattuso, quien nuevamente relegó al Chucky Lozano a la banca y más aún tampoco lo incluyó en uno de sus cinco cambios, caso similar al que vimos en las semifinales también de la Copa de Italia, donde volvió a dejar la figura del excanterano del Pachuca mirando cabizbajo desde el banquillo. Eh, representó fiel, eh, finalmente el primer título para Lozano formando parte del equipo napolitano en, una, en un partido en el que fue principalmente desde los arcos teniendo a Alex Meret como protagonista del lado napolitano y al veterano e histórico Buffone como principal protagonista de parte de la escuadra de la Juve hubo incluso una doble tapada agónica ya en el tiempo añadido Primero cabezazo de Nikola Maximovic y con acción inmediata un disparo de Elif Elmas pero Buffone como siempre y en los grandes momentos apareciendo a la hora cero. El Napoli finalmente se termina llevando la victoria con un cobro definitivo desde los pies de Arkadiusz Milik eh, justamente a la izquierda de Buffone y fue imposible. tratándose históricamente de la sexta Copa de Italia para el conjunto del Napoli, que ahora iguala a la Fiorentina como el quinto equipo más ganador del certamen en la historia de Italia. Irvin el Chucky Lozano, repito, volvió a quedarse sin minutos. Más allá de que tuvo que ocupar los cinco cambios Gatuso, no le va a dar minutos al Chucky. ¿Para que esto suceda? Verdaderamente tiene no, no, que no le quede de otra. Que se acabe con los cinco cambios y que vengan expulsiones o lesiones o similar y el único jugador disponible sea Lozano. Me atrevo a decir que es más capaz de habilitar a un defensa o a un medio como un volante ofensivo o delantero, mucho más que hacerlo propio con Bupón. Así Como veo las cosas desde este lado, ¿no? Eh, perdón, con el Chucky. Y, y, y, y, bueno. <coughs> perdón, los hombres elegidos fueron Politano, Milig, Alan. Eh, el Seir Hijag, Eli Elmas, los que finalmente entraron al recambio, dejando nuevamente al ex, eh, también al seleccionado nacional por México, en la banca. La sequía de inactividad continúa para el Chucky, quien no suma minutos con el equipo del Napoli desde el pasado 9 de febrero. Ya veremos, ¿no? Y de hecho, ya que hablamos de esto, eh, el Chucky Lozano se une a un selecto grupo, y nada agradable de futbolistas mexicanos que han ganado títulos en Europa, ver minutos en la cancha Guillermo Ochoa, el famosísimo Paco Memo su primer y único en el fútbol europeo fue la Kroki Cup con el estándar de Liege en Bélgica y más allá de que fue titular en la liga con este equipo belga, no sumó minutos en la competencia de Copa Neri Castillo, usted lo recordará, Neri, aquel famosísimo de de tú sigues aquí en México y yo estoy en Europa, ese Neri Castillo, que hoy nadie lo recuerda, militó en el Shakhtar Donetsk del fútbol de Ucrania, que de hecho llegó a pagar 15 millones de dólares por él. Nunca se adaptó a este conjunto de Europa del Este y estuvo en la Europa League, pero sin participar minutos. Torneo que eventualmente la escuadra ucraniana superara a la escuadra del Werder Bremen. Y sí, le tocó medalla de campeón sin ver minutos en la cancha y le sucedió algo parecido a Rafa Márquez, el histórico capitán de la selección mexicana, defensa central del Barcelona y Kaiser de Michoacán. En el 2009... El Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España, superando al Atlético de Bilbao en la final. El veterano no dio minutos en ninguno de los dos partidos en la serie. También le tocó a Jonathan Dos Santos, todavía como promesa del Barcelona, y ya en tiempos de Guardiola, para efectos del Mundial de Clubes del 2011, estuvo en la convocatoria, pero finalmente no estuvo en la cancha. Y además el Chicharito Hernández, que se coronó campeón de la Community Shield con el Manchester United, pero el histórico goleador de Selección mexicana, no vio acción en aquel compromiso. A esta lista negra se incluye ahora la figura del Chucky Lozano, que insisto, le urge salir de la escuadra del Napoli. Gerardo, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Buen jueves para todos y quédense en casa. Mañana más, mañana más del mundo del deporte. Gracias Marcelo por toda la información deportiva así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla, yo soy Gerardo Guzmán y le agradezco su atención y compañía durante toda esta hora de información, lo invitamos a que continúe en sintonía porque tenemos más, más segmentos informativos hay mucho más por escuchar, mucho más por conocer, que tenga usted un excelente jueves a la Plataforma Alcanzaste la noticia. Esto fue Plataforma Informativa. Te esperamos. Te esperamos en la próxima emisión. En la próxima plataforma. Traído por Solano Loferm. En migración, los abogados en que debes confiar. Economy Tax. Declara tus impuestos con Economy Tax. Estamos en Hoover y ahora también en Clanton, al lado del Walmart. Y por... Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Esta fue una producción de HNS Radio.